De las políticas públicas que se están tomando y que derraman en todo el país. ¿Qué pasa?、Eh, los trabajadores judiciales ocuparon en las últimas horas、eh, la sede de la Justicia Nacional del Trabajo en la ciudad de Buenos Aires, que queda ahí en la diagonal Roque Saenz Peña, porque hay un traspaso de la Justicia Nacional justamente a la ciudad De Buenos Aires. Esto generó un conflicto que está vigente, más vale, está ahí candente y、eh, nos informamos、eh, hablando con Gonzalo Martínez Salum, que es parte del Sindicato de Judiciales y parte de la Federación Nacional.、Eh, él explica, nos explica, además de que le agradecemos el contacto y la palabra, por supuesto, qué es lo que están reclamando puntualmente como trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo. Mira, puntualmente lo que se está reclamando como, como trabajadores de, del Fuero del Trabajo es,、eh, a raíz de, de esta reforma, la desaparición del Fuero de, del Trabajo. Lo que eso significa y el hueco que, que dejaría en los derechos de, de los trabajadores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que nos tiene sumamente preocupados y, y en alerta es que al desaparecer el, el Fuero, El fuero hoy en día del trabajo、eh, son 80 juzgados, 10 salas, 8 fiscalías, y todos esos juzgados, fiscalías, salas están compuestas por trabajadores. y Hasta el día de la fecha no hay、eh, certidumbre de qué es lo que va a suceder con esos trabajadores. Gente que hace años estamos en el fuero,、eh, muchos con. Una extensa carrera judicial y, y ver que de un día para el otro desaparece y uno no sabe r en qué va a terminar todo esto, por supuesto, genera una incertidumbre terrible. Así que esperemos que que podamos lograr esa mesa de diálogo en la cual. Podamos llevar esa tranquilidad a los trabajadores. En este momento hay un reclamo en tribunales、eh, porteños y estaría bueno también la explicación por parte del de gremialista de cuáles han sido las respuestas de las autoridades y qué perspectivas tiene este conflicto. En relación a las respuestas, las autoridades hasta el día de la fecha no, no han sido claras. Lo único que, que se sabe es que. Desaparecería el, el fuero, pero no, no hay mayor、eh, información sobre qué es lo que pasaría con la infraestructura,、eh, con los trabajadores, con, con absolutamente nada. Por eso、eh, te vuelvo a decir: nos parece que mínimamente、eh, se tiene que en lo inmediato.、Eh, Hacer una, una mesa de diálogo en e l cual se puedan plasmar las ideas y que las reglas sean claras. Más que nada para l l e v a r un poco de, de información a, a la s familia s de, de todos los judiciales. ¿Qué sectores o qué espacios interpretan como aliados desde el sector sindical judicial? Mira, ¿qué sectores、eh, o espacios interpretan como aliados? Yo te podría decir que en realidad. Eh, en primer lugar, uno tiene que informar、eh, las consecuencias que p u e d a acarrear con, con, esta, con esta reforma. En primer lugar, nada, lo que está diciendo la reforma en relación a, a la justicia es que desa hace desaparecer el foro del trabajo. El foro del trabajo: cualquier ciudadano, cuando tiene algún, algún reclamo, algún problema en su trabajo, p i d e a l foro y, y nada. Era el lugar donde ahí uno podía sentir que estaba en igualdad con, con la patronal. Todo esto, al, al, al desaparecer, te diría, tendría diría, t e que ser la, la sociedad. Lo que pasa es que hay un, un desconocimiento. Creo que puntualmente sobre la reforma se han hablado. Otros puntos, se si hicieron referencias a otros puntos y no, no se habló、eh, en esto. Así que、eh, yo creo que nuestro máximo aliado tendría que ser todos los trabajadores de. de no importa cuál sea el sector.、Eh, a nivel político, creo que hemos tenido algunos,、eh, algunas conversaciones, pero me parece que. No, no veo que se haya tomado tal vez dimensión、eh, en pensar qué es lo que va a suceder con, con todos los trabajadores. Totalmente, porque、eh, imaginemos que con esto de la flexibilización laboral, una de las conversaciones、eh, principales en los medios y en las redes fue la cuestión del artículo 44, que finalmente quedó deshecho. De que establecía las enfermedades y que se popularizó a partir de la frase de s t u s e n e g g e r de: Te lastimas una pierna jugando al fútbol y no vas a trabajar. ¿no? ¿Y n o cuántas otras cuestiones de fondo, profundas? Con afectaciones directas están en esa legislación y a lo mejor ni fueron conversadas ni están sabidas por la enorme mayoría de la ciudadanía. Le consultamos finalmente a Gonzalo Martínez Salum del gremio de judiciales a nivel nacional. ¿Cuál es la posición respecto de los otros puntos que vienen con la ley de flexibilización laboral? Y en relación a la posición que, que tomamos nosotros como sindicato, al igual Que, que cualquier persona que haya leído el texto, es, en s e primer lugar, es una, no es una modernización, porque si fuese una modernización se tocarían otros temas, hablaría sobre inteligencia artificial, sobre el trabajo remoto, sobre. Las nuevas modalidades, cosas que, que esta, esta flexibilización no, ni siquiera las nombra.、Eh, así que nuestra posición claramente es:、eh, no, no compartimos en absoluto、eh, lo que se está llevando a cabo y, y puntualmente en el caso de, de la justicia, el traspaso nos genera.、Eh, Esa alarma en la cual, además, que vas a tener miles de trabajadores que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestros puestos de trabajo, s lo que significa a la hora de, de, de poder ir a reclamar, donde、eh, por todo este tiempo uno tenía un fuero en el cual se ponía en la piel de, de, del trabajador. Y, y bueno, nada, con, con estas modificaciones, no, realmente no. no, no No sabemos cómo o en qué terminará. Gonzalo Martínez Salum,、eh, dirigente gremial del sector judicial, poniendo en agenda una cuestión que ha quedado camuflada por la cantidad de cosas que la propia ley de reforma laboral, que se sancionaría esta semana, en, encierra.、Eh, hemos hablado, hay muchos árboles tapando el bosque, hay muchas situaciones、eh, metidas en un mismo texto. Y esta es una cuestión que ha pasado en general desapercibida, que ni los actores políticos han puesto en primera escena, que es la desaparición del Fuero del Trabajo. Están reclamando en contra de ese punto y preguntándose además qué va a pasar con los sectores trabajadores que justamente desempeñan su labor en esa área. González Martínez Salum, le agradecemos, del Sindicato Judicial Nacional.